Este verano Alhama se mueve, también de noche. Llega la segunda edición de las Riders Omega Hybrid, una carrera diferente, donde la resistencia y la fuerza se ponen a prueba en un entorno único. El sábado 25 de julio, a partir de las 8 de la tarde, el campo de fútbol de Alhama será el punto de partida de esta competición híbrida pensada para todos los niveles. Categorías Open y Pro, individual o por parejas. Distancias de 2,5 km y 5 km y un total de 10 estaciones de workout que pondrán a prueba a cada participante. Este año en horario nocturno para disfrutar del deporte evitando el calor y con la oportunidad de vivir a Lama durante todo el fin de semana. Tienes toda la información para inscribirte con descuento en la web de Alama.com. Riders Omega Hybrid, el sábado 25 de julio en Alama. Riders Omega Hybrid, ¿estás listo para el desafío?